Octubre de 1990, Moscú. Por aquellas fechas en la antigua Unión Soviética se estaba produciendo una auténtica oleada de avistamientos de ovnis. El último se produjo muy cerca de la capital, junto a una carretera. Varios testigos aseguraron haber observado un objeto discoidal que se había posado sobre el suelo. Cuando los investigadores llegaron al lugar descubrieron que por efecto del misterioso artefacto, tanto los granos de arena como los guijarros habían quedado fragmentados. Uno de ellos, el zoólogo y biólogo Yuri Simakov, dedujo que el no identificado generaba una potente energía cuyos efectos deberían notarse incluso después del suceso. Ahí comenzó una de las investigaciones más sorprendentes de la historia de la ufología. A la par es una de las más desconocidas, sin embargo, pocas hay tan apasionantes y determinantes. Partió de la idea de que en todo tipo de suelos existen minúsculas formas de vida como los rotíferos y los protozoos y dedujo que si el ovni había alterado el entorno físico, podría haber ocurrido lo mismo con la microfauna del lugar. Efectivamente, el análisis dio resultado positivo. Los seres vivos capaces de desplazarse fueron abandonando poco a poco el lugar en donde se había producido aquel suceso. Es como si algo les indujera a huir de la zona en donde se había producido el presunto aterrizaje. Simakov decidió aplicar sus técnicas a otros sucesos similares lo haría en un nuevo caso de aterrizaje que se produjo en la ciudad de Prodezcovo para este caso perfeccionó su técnica de estudio no lo tuvo difícil pues el zoólogo es profesor de la Cátedra de Histología del Instituto de Industria Alimenticia así en un tubo de ensayo de un metro de longitud y 10 centímetros de diámetro colocó un cultivo con unos minúsculos insectos curiosamente cuando situó el tubo en el lugar de aterrizaje los insectos agrupaban solo cuando el investigador situó el el tubo de ensayo a 18 metros de la huella los insectos volvieron a su disposición normal no dejaba de ser llamativo que los testigos aseguraran que no pudieron acercarse a menos de 18 metros del artefacto es como si una barrera invisible les hubiera impedido hacerlo El investigador hizo más experimentos. El siguiente lo efectuó en la región de Novi-Yurusalim, un lugar en donde también se había producido un supuesto aterrizaje ovni. En esta ocasión, en el tubo de ensayo, había cultivado bacterias lácteas. Enterró el recipiente en el lugar en donde se encontraba la huella que había dejado el no identificado. Como muestra de control, enterró una muestra similar a 150 metros. Dejó ambas en el lugar durante siete días. El objetivo era analizar cómo evolucionaban las bacterias en uno y otro lugar. transcurrido el tiempo previsto Yuri Shimakov retiró los tubos de ensayo tras conducirlos a su laboratorio y analizar su contenido bajo microscopio descubrió que las bacterias de los dos tubos habían evolucionado de forma diferente la que se encontraba a 150 metros no manifestó nada normal sin embargo la que estaba en el interior de las huellas denotaba anomalías muy curiosas se detectaba que los microorganismos se habían reproducido a más velocidad de lo normal exactamente a un 25% más rápido la conclusión de Shimakov fue que por alguna razón la energía desarrollada por el ovni había acelerado los procesos de reproducción de la microfauna una posterior investigación desarrollada por el estudioso ruso se efectuó con un cultivo de rotíferos que enterró bajo la huella de otro no identificado dichos rotíferos son seres multicelulares de vida muy corta en su expediente el investigador escribió lo siguiente tras el estudio los rotíferos vivieron una media de 10 días lo cual es muchísimo la conclusión es clara en aquel lugar se prolongó la vida de estos seres multicelulares. De acuerdo a las investigaciones del estudioso, las anomalías que detectó se pudieron deber a que los objetos que produjeron aquellas huellas emanaban algún tipo de campos electromagnéticos. Una investigación insólita pero que aclara que tras el fenómeno opera algún tipo de tecnología.